Un arbol volvió enplantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, de un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, un ánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanías sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen horas de luz que pican ya los pájaros presagios que se escapan de la mano una presencia como un canto súbito como el viento cantando en el incendio una mirada que sostiene en vilo el mundo con sus mares y sus montes cuerpo de luz filtrada por una ágata piernas de luz vientre de luz bahías roca solar cuerpo color de nube color de día rápido que salta la hora centellea y tiene cuerpo el mundo ya es visible por tu cuerpo es transparente por tu transparencia voy entre galerías de sonidos fluyo entre las presencias resonantes voy por las transparencias como un ciego un reflejo me borra nazco en otro Oh bosque de pilares encantados bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano voy por tu cuerpo como por el mundo tú vi entre una plaza soleada tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos Mis miradas te cubren como hiedra eres una ciudad que el mar asedia una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno un paraje de sal rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto vestida del color de mis deseos como mi pensamiento vas desnuda voy por tus ojos como por el agua los tigres beben sueño en esos ojos el colibrí se quema en esas llamas voy por tu frente como por la luna como la nube puerto pensamiento voy por tu vientre como por tus sueños tu falda de maíz ondula y canta tu falda de cristal tu falda de agua tus labios tus cabellos tus miradas toda la noche llueves todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua cierras mis ojos con tu boca de agua sobre mis huesos llueves en mi pecho un de raíces de agua un árbol líquido Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Resco recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo. Busco a tientas, corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos. Las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo mano que se deshace si la toco cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años a la herida de mi frente busco busco sin encontrar busco un instante un rostro de relámpago y tormenta corriendo en, entre los árboles nocturnos rostro de lluvia en un jardín a oscuras agua tenaz que fluya a mi costado busco sin encontrar escribo a solas no hay nadie cae el día, cae el año, caigo en un instante, caigo a fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada. Piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Busco una fecha viva como un pájaro, busco el sol de las 5 de la tarde, templado por los muros de tezontle. La hora maduraba sus racimos y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio alta como el otoño caminaba envuelta por la luz bajo la arcada y el espacio al ceñirla la vestía de una piel más dorada y transparente tigre color de luz pardo enado por los por los alrededores de la noche entrevista muchacha reclinada en los balcones verdes de la lluvia Adolescente rostro innumerable, he olvidado tu nombre, me lucina Laura, Isabel, Perséfona, María, Jazmín, tienes todos los rostros y ninguno, eres todas las horas y ninguna, te pareces al árbol y a la nube, eres todos los pájaros y un astro, te pareces al filo de la espada y a la copa de sangre del verdugo, hiedra que avanza, envuelve y desarraiga el alma y la divide de sí misma, escritura de fuego sobre el jade. Grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar, peñasco de las águilas, grano de anís, espina diminuta inmortal que da pena a sinmortales, pastora de los valles submarinos y guardiana del valle de los muertos, liana que cuelga del cantil del vértigo, enredadera, planta venenosa, flor de resurrección, uva de vida, señora de la flauta y del relámpago terraza del jazmín, sal en la herida, ramo de rosas para el fusilado, nieve en agosto, luna del patíbulo, escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, tes te testamento del sol, granada, espiga, rostro de llamas, rostro devorado, adolescente rostro perseguido, años fantasma, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro, ar del instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama todos los nombres son un solo nombre todos los rostros son un solo rostro todos los siglos son un solo instante y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos no hay nada frente a mí solo un instante rescatado esta noche contré un sueño de ayudantas imágenes soñado duramente esculpido contra el sueño arrancado a la nada de esta noche a pulso levantado letra a letra mientras afuera el tiempo se desboca y golpea las puertas de mi alma el mundo con su horario carnicero solo un instante mientras las ciudades los nombres los sabores lo vivido se desmoronan en mi frente ciega mientras la pesadumbre de la noche mi pensamiento humilla y mi esqueleto Y mi sangre camina más despacio, y mis dientes aflojan, y mis ojos se nublan, y los días y los años, sus horrores vacíos, acumulan. Mientras el tiempo cierra su abanico, y no hay nada detrás de sus imágenes, el instante se abisma y sobre nada, rodeado de muerte, amenazado por la noche y su lúgubre bostezo amenazado por la algarabía de la muerte vivaz y enmascarada, el instante se abisma y se penetra, como un puño se cierra, como un fruto que madura hacia dentro de sí mismo, y a sí mismo se bebe y se derrama, el instante traslúcido se cierra y madura hacia adentro, echa raíces, crece dentro de mí, me ocupa todo, me expulsa su follaje delirante, mis pensamientos sólo son sus pájaros, su mercurio circula por mis venas, árbol mental, fruto sabor de tiempo oh vida por vivir y ya vivida tiempo que vuelve a una mareja y se retira sin volver el rostro lo que pasó no fue pero está siendo y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece frente a la tarde de salitre y piedra armada de navajas invisibles una roja escritura indescifrable escribe en mi en mi piel y esas heridas como un traje en llamas me recubren Ardo sin consumirme, busco el agua y en tus ojos no hay agua, son de piedra, y tus pechos, tu vientre, tu, tus caderas son de piedra, tu boca sabe a polvo, tu boca sabe a tiempo enpozoñado, tu cuerpo sabe a pozo sin salida pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento pasadizo que vuelve siempre al mismo punto de partida y tú me llevas, tú me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas hacia el centro del círculo y te yerges como un fulgor que se congela en hacha como luz que desuela fascinante como el cadalso para el condenado flexible como el látigo y esbelta como un arma gemela de la luna Y tus palabras afiladas caban mi pecho y me despueblan y vacían uno a uno me arrancan los recuerdos he olvidado mis nombres mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren comidos por el sol en un barranco No hay nada en mí sino una larga herida, una quietad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo que se mira a mirarse hasta negarse de claridad. Yo vi tu atroz escama, melucina, brillar verdosa al alba, dormías enroscada entre las sábanas y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca. «Nada te quedó de ti sino un grito, y al cabo de los siglos me descubro con tos y mala vista, barajando viejas fotos. No hay nadie, no eres nadie, un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro y en el fondo del hoyo dos ojos de una niña ahogada hace mil años». Miradas enterradas en un pozo, miradas que no ven desde el principio. Mirada niña de la madre vieja que ve en el hijo grande un padre joven. Mirada madre de la niña sola que ve en el padre grande un hijo niño. Miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte. O al revés. Caer en sus ojos es volver a la vida verdadera. Caer, volver, soñarme y que me sueñen otros ojos futuros. Otra vida. Otras nubes, morirme de otra muerte. Esta noche me basta y este instante que no acaba de abrirse a revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo. Hacía planes para el verano y todos los veranos en Christopher Street hace 10 años con Phyllis que tenía dos hoyuelos donde bebían luz los gorriones. Por la reforma Carmen me decía No pesa el aire, aquí siempre es octubre, o se lo dijo a otro que he perdido o yo lo invento y nadie me lo ha dicho. Caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y verdinegra como un árbol, hablando solo como el viento loco y al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, no me reconocieron los espejos. Desde el Hotel Fernet vimos el alba bailar con los castaños. Ya es muy tarde, decías al peinarte y yo veía manchas en la pared sin decir nada. Subimos juntos a la torre, vimos caer la tarde de la Recife, comimos umas en, en Vidart, compramos gardenias en Perote. Nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos lugares, calles, nombres. Madrid 1937. En la plaza del ángel, las mujeres casían y cantaban con sus hijos. Después, sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hundidas, frentes esculpidas y el huracán de los motores, fijo. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos, Los dos se desnudaron y besaron, porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables, nada las toca, vuelven al principio, no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, verdad de dos en un solo cuerpo y alma, o oh, ser total. Cuartos a la deriva entre ciudades que se van a pique cuartos y calles, nombres como heridas, el cuarto con ventanas a otros cuartos con el mismo papel descolorido donde un hombre en camisa lee el periódico o plancha a una mujer, el cuarto claro que visitan las ramas del durazno, el otro cuarto, afuera siempre llueve y hay un patio y tres niños oxidados, cuartos que son navíos que se mecen en un golfo de luz o submarinos, El silencio se esparce en holas verdes, todo lo que tocamos fosforesce, mausoleos de lujo, ya roídos los, retrat los retratos, raídos los tapetes, trampas, celdas, cavernas encantadas, pajareras y cuartos numerados, todo se transfigura, todos vuelven, cada moldura es nube, cada puerta da al mar, al campo, al aire, cada mes es un festín cerrados como conchas el tiempo inútil os asedia no hay tiempo ya ni muro espacio espacio abre la mano coge esta riqueza corta los frutos come la vida tiéndete al pie del árbol bebe el agua todo se transfigura y es sagrado es el centro del del mundo cada cuarto es la primera noche el primer día el mundo nace cuando doce besan Gota de luz, entrañas transparentes O el cuarto como un fruto que se entreabre O estalla como un astro taciturno Y las leyes comidas de ratones Las rejas de los bancos y las cárceles Las rejas de papel Las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos El salmón monocorda de las armas El escorpión meloso y con bonete El tigre con chistera Presidente del club vegetariano y la cruz roja El burro pedagogo El cocodrilo metido a redentor padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia. Las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo se derrumban por un instante inmenso y vislubramos nuestra unidad perdida el desamparo que es ser hombres la la gloria que es ser hombres y compartir el pan el sol la muerte el olvidado asombro de estar vivos amar es combatir si dos no se besan el mundo cambia Escarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas de las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua condena, con, condena, condenado por un amo sin rostro, el mundo cambia si doce miran y se reconocen, amar es desnudarse de los no, de los nombres. Déjame ser tu puta. Son palabras de Loisa, mas él se dio a las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza. Los amores feroces, el delirio, su hiedra ponzoñosa, el sodomita que lleva por clave en la solapa un gargajo, mejor ser lapidado en la plaza que dar vueltas a la noria que exprime la sustancia de la vida. Cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y mierda abstracta. Mejor la castidad Flor invisible que se mece en los tallos del silencio, el difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacía al tiempo, nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su corola, pétalo de cristal en cada hora, el mundo se despoja de sus máscaras y en su centro, vibrante transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, se contempla en la nada, El ser sin rostro emerge de sí mismo, sol de soles, plenitud de presencias y de nombres. Sigo mi desvarío, cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo y subo y bajo peldaños y sus paredes palpo y no me muevo. Vuelvo a donde empecé, busco un rostro, camino por las calles de mí mismo, bajo un sol sin edad y tú a mi lado, Caminas como un árbol, como un río caminas y me hablas como un río. Crees como una espiga entre mis manos, lates como una ardilla entre mis manos, vuelas como mil pájaros, tu risa me ha cubierto de plumas, tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos. El mundo reverdece si sonríes comiendo una naranja. El mundo cambia si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba el cielo baja los árboles ascienden el espacio solo es luz y silencio solo espacio abierto para el águila del ojo pasa la blanca tribu de las nubes rompe amarras el cuerpo zarpa el alma perdemos nuestros nombres y flotamos a la deriva entre el azul y el verde tiempo total donde no pasa nada sino su propio transcurrir dichoso no pasa nada callas parpadeas silencio cruzó un ángel este instante grande como la vida de 100 soles no pasa nada solo un parpadeo y el festín el destierro el primer crimen la quijada del asno el ruido paco y la mirada incrédula del muerto al caer en el llano ceniciento Acamenón y su mugido inmenso y el repetido grito de Casandra más fuerte que los gritos de las olas, Sócrates en cadenas, el sol nace, morir es despertar, Cretón, un gallo a Esculapio ya sanó de la vida. El chacal que desierta que desierta ante las ruinas de Nínive, la sombra que vio bruto antes de la batalla, Moctezuma en el lecho de espinas de su insomnio, el viaje en la carret en la carreta hacia la muerte, el viaje interminable más contado por Ravespier minuto tras minuto, la mandíbula rota entre las manos, Churruca con su barrica como un trono escarlata, los pasos ya contados de Lincoln al salir hacia el teatro, el estertor de Trotsky y sus quejidos de jabalí Mar madero y su mirada de que nadie en contestó, ¿por qué me matan? Los carajos, los ayes, los silencios del criminal, el santo, el pobre diablo, cementeros de frases y de anécdotas que los perros retóricos escarban. El animal que muere y que lo sabe, saber común, inútil. Ruido obscuro de la piedra que cae, el son monótono de los huesos machacados en la riña y en la boca de espuma del profeta y su grito y el grito del verdugo y el grito de la víctima son llamas los ojos y son llamas los que miran llama la oreja y el sonido llama brasan los labios y tizon la lengua el tacto y lo que toca el pensamiento y lo pensado llama el que lo piensa todo se quema el universo es llama arde la misma nada que no es nada sino un pensar en llamas el fin es humo no hay verdugo ni víctima y el grito en la tarde del viernes y el silencio que se cubre de signos el silencio que dice sin decir no dice nada no son nada los gritos de los hombres no pasa nada cuando pasa el tiempo No pasa nada, solo un parpadeo del sol, un movimiento apenas, nada, no hay redención, no vuelva atrás el tiempo. Los muertos están fijos en su muerte y no pueden morirse de otra muerte, intocables, clavados en su gesto, desde su soledad, desde su muerte sin remedio nos miran sin mirarnos. Su muerte ya es la estatua de su vida, un siempre estar ya nada para siempre. Cada minuto es nada para siempre. Un rey fantasma rige tus latidos y tu gesto final. Tu dura máscara labra sobre tu rostro cambiante el monumento que somos de una vida ajena y no olvidada, apenas nuestra. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos. Nunca somos a solas sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, humedad horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros, los otros todos que nosotros somos. Los otros cuando soy otro cuando soy yo. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser es, es ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá más lejos, fuera de ti, fuera de mí, siempre horizonte, vida que no desvive y en ajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser, oh muerte, pan de todos, Eloisa, Perséfona, María, María, Muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero y de chófer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco, vida y muerte pactan en ti. Señora de la noche, torre de claridad, reino de la alba, virgen lunar, madre del agua madre, cuerpo del mundo casa de la muerte caigo sin fin desde mi nacimiento caigo en mí mismo sin tocar mi fondo recógeme en tus ojos junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas ata mis huesos divididos sopla sobre mi ser entiérrame en tu tierra tu silencio de que tu silencio dé paz al pensamiento con, contra sí mismo herado abre la mano señora de semillas que son días El día es inmortal asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco, amanecemos todos. Amanece el sol, cara de sol. Juana amanece con su cara de Juan, cara de todos. Puerta del ser, despiértame. Amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura. Arco de sangre Puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy, tú somos nosotros, al reino de los pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire para mirar la vida hasta la muerte Un rostro de mar de pan de roca y fuente manantial que disuelve nuestros rostros en el rostro sin nombre el ser sin rostro indecible presencia de presencias quiero seguir ir más allá y no puedo se despeñó el instante en otro y otro dormí sueños de piedra que no sueña y al cabo de los años como piedras voy a cantar mi sangre encarcelada Con un rumor de luz el mar cantaba una a una cedían las murallas todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente despegaba mis párpados cerrados desprendía mi ser de su envoltura me arrancaba de mí me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra y su magia de espejo revivía un sauce de cristal un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea Un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva. Caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Árbol adentro. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo, allá adentro en mi frente el árbol habla. Acércate, ¿lo oyes? La guerra de la Adriada, o vuelve a ser eucalipto. El enorme perro abrió los ojos, pegó un salto y arqueando el negro lomo, bien plantado en sus cuatro patas, aulló con un aullido inacabable. ¿Qué veía con sus seis ojos inyectados? sus tres osicos con dachen gruñien veía una nube preñada de de de centellas veía un par de ojos veía un gato montés El gato cayó sobre el perro, el perro revolcó al gato, el gato le sacó un ojo al perro, el perro se volvió a un ladrido de humo, el humo subió al cielo, el cielo se volvió a tempestad, la tempestad bajó armada de rayos, el rayo incendió al gato montés, las cenizas del gato se esparcieron entre las cuatro esquinas del universo. Sopló y simun y me abrazé en su vao. Convoqué a los genios del agua. El trueno rodó por la azotea. Se quebraron los cántaros de arriba. Llovió sin parar durante cuarenta relámpagos. El agua llegó hasta el cielo raso. En el vértice de, de la cresta tu cama se bandeaba. Con las sábanas armaste un velamen. De pie en la proa de tu esquife, inestable tirado a la por cuatro caballos de espuma y un águila una llama andiante tu cabellera eléctrica le basté el ancla capeaste el temporal y te hiciste a la mar tu artillería disparaba desde estribor desmantelaba mis premisas hacía añicos mis consiguientes tus espejos ustorios incendiaban mis convicciones me re me replegué hacia la cocina rompí rompí el cerco en el sótano escapé por una alcantarilla En el subsuelo hallé madrigueras, el insomnio encendió su bujía, su luz disco la iluminó mi noche, inspiraciones, conspiraciones, inmolaciones, con rabia verde, una llamita iracunda y el soplete de me la pagarás, forjé un puñal de misericordia, me bañé en la sangre del dragón, salté el foso Escalé las murallas, aceché en el pasillo, abrí la puerta, tú te mirabas en el espejo y sonreías. Al verme, desapareciste en un centelleo. Corrí tras esa claridad desvanecida, interrogué a la luna del armario, estrujé las sombras de la cortina, plantado en el centro de la ausencia, fui estatua en una plaza vacía. Fui palabra encerrada en un paréntesis, fui aguja en un reloj parado. Me quedé con un puñado de ecos, baile de sílabas fantasmas en la en la cueva del cráneo. Reapareciste en un resplandor súbito, llevabas en la mano derecha un sol diminuto, en la izquierda un cometa en cauda granate. Los astros giraban y cantaban, al volar dibujaban figuras, se unían, separaban, se unían, separaban, eran dos y eran uno y eran ninguno. El doble pájaro del umbre anidó en mis oídos, quemó mis pensamientos, disipó mis memorias, cantó en la jaula del cerebro el solo del faro en la noche oceánica y el himno nupcial de las ballenas. El puñal floreció, el ojo de tres cabezas la mía a tus pies. El espejo era un arroyo detenido. El gato pescaba imágenes en el arroyo. Tú reías en mitad de la pieza. Eras una columna de luz líquida vuelve a ser eucalipto dijiste y el viento mecía mi follaje yo callaba y el viento hablaba murmullo de palabras que eran hojas verdes chisporroteos lenguas de agua tendida al pie del eucalipto tú eras la fuente que reía vaivén de los ramajes higlosos eras tú sí eras tú era la brisa que volvía La caída A la memoria de Jorge Cuesta 1 Abre simas en todo lo creado abre el tiempo la entraña de lo vivo y en la hondura del pulso fugitivo se precipita el hombre desangrado vértigo del minuto consumado en el abismo de mi ser nativo en mi nada en mi nada primera me desvivo yo mismo frente a mí ya devorado pide el alma su sal su levadura en concéntricos ecos sumergida en sus cenizas anegada oscura mane el tiempo su ejército impasible nada sostiene ya ni mi caída transcurre solo quieto inextinguible 2 prófugo de mi ser que se despuebla la antigua certidumbre de mí mismo, busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. Me dejan tacto y ojos sólo niebla, niebla de mí, mentira y espejismo. ¿Qué soy si no la cima en que me abismo y qué si no el no ser lo que me puebla? El espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable al horror de no ser me precipita. Y nada queda sino el goce impío de la razón, cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. Eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, hoy tuvimos vamos a tener, estamos teniendo, todavía no acabamos. Sí, la la la transmisión ya comenzó hace un rato. Comenzamos con este texto que que a mí me gusta mucho dentro de tantos textos que me gustan mucho de Octavio Paz, eh que se llama Piedra de Sol, seguimos con algo de Árbol adentro, eh, esto que se llama La caída en memoria de de Jorge Cuesta, que de hecho esta lectura es en memoria de del fallecimiento que que ayer cumplió 22 años de fallecimiento de Octavio Paz y que precisamente cuando se cumple creo que el tercer cuarto aniversario este o algunos años después del fallecimiento de Jorge Cuesta, Octavio Paz le dedica ese, ese texto, ¿no? Que a mí me parece muy importante porque creo que eh no sé si lo confiese de alguna manera, pero Octavio Paz no hubiera sido Octavio Paz sin Jorge Cuesta, o sea, como su maestro, como su mentor, como su introductor a todo este escenario grande de las letras en en México, ¿no? Entonces, eh sí, eh, este programa se llama Sangre Viva, si sí es el programa número 13, si sí estamos en vivo, eh sí ha salido todo bien, ¿verdad? Este ya tenemos aquí al poderosísimo Ixbal en en los controles, este que ya los saludaremos en un momento más. Y hablando de saludos que también vamos a mandar, este tenemos una sección una sección. Pues tenemos un un libro de regalo este como todos los programas. Tenemos el libro de regalo que se llama Las Águilas se reúnen de Taylor Cadwell para que presten mucha atención y eh pues lo estaremos regalando a continuación. Eh no no no sé ni qué vamos a hacer. Creo que podemos poner una canción este para hacer un breve corte, agarrar un poquito de aire. Este Así, ¿no? dando indicaciones acá así como de, ah, no, los micrófonos, sube, bájale. No, todo muy bien. Vamos a pasar entonces a la primer canción del día de hoy, es algo breve. Esto es una composición que precisamente la la semana pasada hubo aniversario también luctuoso de de Joy Ramón o Joy Ramón, no sé cómo lo digan. Eh, pero bueno, esto se llama I Want You Around de The Ramones. Vamos a escucharlo y regresamos con más de A Sangre Viva. Sí, sí, ¿verdad? discor susurros y pisadas rápidas tuerto pasillo largo suspiro espiral indecisa paso a paso gastados carmesíes caracola de ájadas entrañas paso a paso la escalera que no desemboca no desemboca y siempre desemboca ay súbito espejo otra tú misma que no me conoce y tú reconoces fijo presente me sale al encuentro abolición del tiempo espejo yagaado y yaga perpetua cuarto lleno de ojos multiplicación de cuerpos cuarto lleno de rostros y labios y nombres fornicación espectral de los espejos complicidad de ratas idéntic de identidad promiscua cuarto hormiguero y cuarto podrido no es vana llamar a granada Y otra vez, cuarto, instante largo como un aullido, como el presente y su escalera. No desemboca y siempre desemboca, ribera y aguas centella, abismo, tu cuerpo de hiedra, tu cuerpo de plata, trono de la noche y espuela del día, deseo de mil abrazos y una sola boca, gavilán y torrente, alto grito que cae. En tu alma reseca llueve sangre, rostro desnudo, rostro de desecho y rostro de eclipse. Solo dos ojos cada vez más hondos. Abolición del cuerpo, otra vez tú misma que tú no conoces nace del espejo abolido. Hora sin tiempo, desnudez desnuda, humedad del deseo y paz del deseo, agua inocencia que late a mi lado. No los espejos engendran fijo presente que sale al encuentro susurro de ratas y pisadas rápidas multiplicación de nombres ayuntamientos espectrales multiplicación viscosa multiplicación de ojos dispersión y pánico y vértigo fijo la escalera que no desemboca otra tú misma que tú no conoces Otra tú misma que te reconoce, espe espejo perpetuo y llaga fría, cuerpo inocente, piscosa inocencia, portiga y sequía y pan de ceniza, ardor que no quema, herida sin sangre. Otra tú misma te sale el encuentro, paso a paso gastados carmesíes, bajamos la espiral indecisa, risas apagadas, Pisadas y mientes, salimos a la noche y nos perdemos. Espejos abolidos en un fijo presente. Movimiento. Si tú eres la yegua de ámbar, yo soy el camino de sangre. Si tú eres la primer nevada, yo soy el que enciende el bracero del alba. Si tú eres la primera nevada, yo soy el que enciende el bracero del alba. Si tú eres la torre de la noche, yo soy el el clavo ardiendo en tu frente. Si tú eres la marea matutina, yo soy el grito del primer pájaro. Si tú eres la cesta de naranjas, yo soy el cuchillo de sol. Si tú eres el altar de piedra, yo soy la mano sacrílega. Si tú eres la tierra acostada, yo soy la caña verde. Si tú eres el salto del viento, Yo soy el fuego enterrado. Si tú eres la boca de agua, yo soy la boca del musgo. Si tú eres el bosque de las nubes, yo soy el hacha que las parte. Si tú eres la ciudad profana, yo soy la lluvia de consagración. Si tú eres la montaña amarilla, yo soy los brazos rojos del liquen. Si tú eres el sol que se levanta, Yo soy el camino de sangre. Palpar mis manos abren las cortinas de tu ser. Te visten con otra desnudez. Descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventran inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Bueno, probablemente nos queden como 3 segundos, ¿no es cierto? Este, pero bueno, vamos a hacer una recapitul recapitulación, este, bajando un poquito el ritmo. Sí, esto es un programa llamado Sangre Viva. Sí, sí estamos en vivo. Sí, sí es radiocarton.com. Sí, también estamos transmitiendo por Facebook. Sí, se va a subir en la página. Sí, es Sixval en los controles. Sí, soy yo, Irad González. Sí, es que hoy 20 de abril, pero como efemérides De 1923 nacía el gran el gran gran gran Tito Puente, que si sí hay que conocer a Tito Puente, creo que es importante, ¿no? Para la música en general como tanto salsa como de jazz, como de ritmos latinos en general, Tito Puente. Tienes que escuchar a Tito Puente, ¿qué tal? Ponte Ponte a escuchar a Tito Puente, te va a gustar. Así bailes solo en tu casa, en tu cuarto, sí, o mientras te estás bañando, pero Tito Puente. Te te voy a dejar algo, lo juro. De hecho, también hablando de de percusionistas, bateristas, tenemos que un 20 de abril, pero de 1967 ya unos 50 y algo años, 40 y algo años después nace el baterista, bueno, el Legs baterista es baterista, pero es ex baterista de tal banda, de Dream Theater, el eh, gran baterista precisamente Mike Portnoy, que a mí me llama mucho la atención porque creo que de los de las personas que forman o formaban el grupo de Dream Theater, eh él precisamente me parece que es como de los más relajados, como de los más frescos en su inventiva y en la manera de tocar, pero bueno, cada quien. Tenemos también que un 20 de abril, pero de 1912, eh nacía Bram Stoker, que ajá, así me gustaría no decir más nada de Bram Stoker, porque es como cultura general, si no sabes quién es Bram Stoker Y tú tienes que gritar desde allá, Memo, así. No, no sé. ¡No, no sé! Ah, este, bueno, Bram Stoker es el eh, escritor irlandés que nos trajo la historia de Drácula. O sea, que hizo súper mega, hiper, re, achir, que te re, recontra popular a los vampiros. Y no, pues, ¿cuál es el santo de algún grupo contra los momios de Guanajuato? Contra los momios de Guanajuato, que me tocó ver a los momios de Guanajuato, pero no el museo original, sino el otro que está tirándole al Cerro del Cubilete, que se llama eh, el Museo de las Momias Viajeras, que es bien chistoso porque se llevan esta así todos y acá este eh parábola de historias que que esa ese museo de las mudas viajeras es porque se llevaron una exposición a lo largo del mundo y entonces hicieron una reno, un sí, una renovación del museo original donde estaban y resulta que metieron otras exposiciones y cuando la regresan a Guanajuato ya no cabían. Ajá, ¿es como de qué? Porque se acá ahá porque sacaron nuevas momias y entonces dicen, "Bueno, pues igual les hacemos su propio museo." Y sí, de hecho sí está chido, o sea, por esa parte creo que está bien pensado y me gusta más porque la vez que me tocó ir eh no había gente, o sea, solamente íbamos los de la excursión. O sea, no es como de hacer la supermega fila y todo y precisamente en esa exposición hay una pequeña sala de cine como con 400, 100 más o menos en donde están proyectando todo el tiempo la película de eh Santo y Blue Demon contra las momias. Y a un lado, a un lado de los asientos de cine hay un ring. O sea, está el, está es del Santo sí a un lado y hay un ring. Y si te dicen que te puedes subir solo a tomarte las fotos, que no puedes hacer este piruetas, pero o sea, igual sí puedes echarte una marmilla ahí este aunque te regañen, pero está interesante, ¿no? Y pues también es interesante cómo brincamos de Bram Stoker a al Santo, pues, ¿no? Santo contra, vampiro, ah, el santo contra las mujeres vampiro. Ah, exactamente, el santo contra las mujeres vampiro. Sí, gran... que precisamente esa transformación que tenían los personajes eh malévolos de las películas del santo que se ve así como como en, en pausa, o sea, primero se ve el muñeco de plástico y luego se ve el tipo abajo de la de la máscara plástica así como como hecha de de cumpleaños de cuando tienes 5 años y no te das cuenta de que todo está bien cucho, pero te lo estás poniendo muy bien porque solo tienes 5 años. Ah, pues así se ve su maquillaje, pues. ¿no? Este sí a a muchos nos pasó. Eh bueno, tenemos también que hablando de cine mexicano, precisamente un 20 de abril, pero de 1993, o sea, tú ni en el plano existencial de esta biatecíamosexual, desafortunadamente, pero ya estás acá. Afortunadamente, este, pero fíjate que el 20 de abril de 1993 fallecía Mario Moreno Cantinflas. Qué algo bien curioso es que La mayoría de sus guiones, bueno, de la mayoría de las cosas que se convirtieron en sus guiones, en realidad fueron libros escritos por Mario Moreno. Que es algo chistoso porque la gente solo recuerda las películas y nunca nadie, nadie, nadie en la historia, bueno, al menos de mi vida personal, nunca me ha tocado ver a alguien leyendo los libros de Cantinflas. O sea, no sabía que existía. Ajá, y es que esa es la cosa, o sea, están escritos como unos como cuentos y otros como novelas. O sea, pero son buenos libros que después fueron adaptados a guiones y Él corría que sabía de él. Ajá. Es, eh, la caricatura que hacía por todo el mundo. Ah, sí, sí, sí. Pero eh digo, entre varias, pues, ¿no? Pero muchas de sus películas primero vienen de de de textos que hizo él, que por esa parte me parece un poquito más genial en la cuestión literaria que en la cuestión de actuación. Porque en la cuestión de actuación pues ya no sé. Creo que le roba mucho ingenio a al que esté la palabra escrita, porque como uno lee algo tiene que completar esa parte y imaginarse al al personaje o darle como ese tipo de cadencia a al lenguaje que utiliza, ¿no? Entonces ya cuando ves al personaje acá todo medio pasguatón, es, bueno, un mexicano Este, hecho y derecho, este, pues ya medio te robo un poquito la la imaginación de de decir, "Ah, pues sí, yo me lo imaginaba con otro tipo de bigote o ah, yo me lo imaginaba este realmente más moreno ¿no? o, o con cabello más chino o o más alto, no sé, curioso, ¿no? Pero bueno, eso es un parte de las efemerides del día de hoy. Este, sí, vamos a decirles cómo se van a ganar el día de hoy este libro que tenemos que se llama Las Águilas se reúnen de Taylor Cadwell. Es muy sencillo. Pongan aquí mismo, así aquí mismo, ahí ahí donde donde estoy señalando o allá donde estoy señalando imaginariamente también eh un mensaje o una publicación, de preferencia una publicación en donde nos comenten cuáles, bueno, donde nos comenten cinco títulos de poemas diferentes de Octavio Paz. Y ya con esos cinco títulos de poemas de Octavio Paz se estarán ganando esta novela que se llama Las Águilas se Reúnen de Taylor Caldwell, curiosamente, y como dato hay un hay un poema, bueno, un texto de Octavio Paz que se llama Águila o Sol, así como la referencia de águilas que se reúnen, ¿no? Y sí, ya les di un un quinto de respuesta, ¿no? Y este, pues eso es muy sencillo. Mándenlos a la página de en Facebook de A Sangre Viva como una publicación, un mensaje, díganos cinco títulos de poemas de Octavio Paz. Mándenlos también a la página de Instagram también de A Sangre Viva. Lo pueden mandar como una publicación también a radiocartón.com o como a la página de Radio Cartón en Facebook también y o comentarlo también aquí mismo en el video y ya con eso se estarán ganando el libro. Tienen toda la semana para participar. Es más, les doy 15 días para participar. O sea, aunque la siguiente semana voy a regalar otro, tienen 15 días para participar sobre este. Bueno, quién sabe, igual y pega. Tenemos este como último, pero no menos importante, es la sección de saludos. Saludos a a Memo que ya nos mandó saludos. Saludos, Memo. Saludos, Memo. Saludos. Saludos este en en 2D y 3D. Eh saludos también para para el Buen Benny, el Benny que tiene su programa de de ritmia, eh, escúchenlo, yo creo que tiene la mejor cortinilla de todas. Esta parte en donde hace un canon con su voz es como genial, escúchenlo. Tenemos también saludos para Jazmín, Jazmín, espero que tengas muy buena tarde. Saludos para Laura, para Paco de Pollux B, Paco Poniente para Mani, para Marta, tenemos saludos para Ale 1 2 3 4 y 5. Es que son Alejandras y una Alexandra, pero es como que a todas las conocemos como con Ale y eh, mira, Ale 1, Ale 1 sería Ale Ale Mochis y luego Ale 2, Ale 2 sería Ale Ale Agrónoma y luego Ale 3, Ale sería Ale Cocina y luego Ale 4 sería Alexandra, ¿no? Entonces, Ale 1 2 3 y 4, o sea, ustedes saben quiénes son, pero o sea, no por la cantidad de números es menos importante una que la otra, conste. Te damos saludos también para para Jackie, para Ramón, para Héctor. Saludos y un muy fuerte abrazo para la familia Correa Huevanos que tuve la oportunidad de visitar los el sábado pasado porque desafortunadamente eh la semana pasada falleció el señor Raimundo, que creo que sí el coro del estado perdió una una grandísima voz, todos la perdimos. Pero bueno, eh un abrazo y solidaridad para ellos. Espero que se encuentren muy muy bien. Saludos también para Sergio Fong, el buen Fong que ya anda este de nuevo acá con con la retaguardia en la en la rueda cartonera. Saludos para Lorenas, espero que también te encuentres muy bien, Lore. Saludos para Ángel, Ángel este Corral, carnal, espero que todos se la estén pasando este lo más seguros posibles en Ciudad de México eh por lo cual también mandamos saludos a Liset, a Caro, mi hermana, a las hermanas Jade también, mandamos saludos a a Lucrecia, a la pequeña Lucrecia, saludos a Sandra, a Fer, a Maite, a Toño, a Alex, saludos a Eva hasta hasta Alemania, hasta allá, que espero que nos esté escuchando. Eh saludos a Reina, espero que te encuentres muy bien, a Dallana también, a Patricia un fuerte abrazo, a Lin a Lizel, a Susi, a Biri, a Lulu, a Michel, a Ixbal, a Sochi, a todo el mundo. Sí, sí, sí, exactamente. Aunque aunque a Memo le dé risa también, ya le mandamos saludos. Levolvemos a mandar saludos a Memo para que se le quite. Entonces, eh bueno, pues creo que nos queda solamente la canción para cerrar todo esto. Y eh les recuerdo manden su mensaje de respuesta. La pregunta es Eh, mencionen 5 títulos de poemas de Octavio Paz, mándenlos como una respuesta para ganar este libro de Telocatlwell que se llama Las águilas se reúnen. Eh, coméntennos en la página de Facebook de a Sangre Viva, en la página de Facebook también la de Tenemos los libros, porque pues vamos aprovechando que tenemos los libros, que es otro programa que también ocurre en vivo, pero a las 8 de la noche los miércoles. Y este, pues creo que sería todo el día de hoy. Xbal, escuchadito puente, por favor, pero también escucha esta banda que vamos a poner. Eh, esta banda que vamos a poner son creo italianos, franceses, por ahí me van a corregir, espero. Eh, se llama Soro Dolorosa. La canción se llama Danny. A mí me gusta mucho porque creo que el que se llame Danny es un juego como de siglas, no necesariamente correctas que significa para mí significan do i know you, ¿no? O sea, escrito como Danny, que él lo dice precisamente en la canción. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama Danny de Sorodo Dolorosa para despedirnos y pues muchas gracias. Esto fue a Sangre Viva número 13 de la temporada número 2. Nos vemos el siguiente lunes con y sin cubrebocas, eso no importa. Gracias. You don't know me You don't know me Do I know now Yeah Do I know you Although the ball Lay low girl close sun Is shining back there